13 de octubre de 1917 Cova de Iría, Fátima, Portugal son las 12 de la mañana miles de personas alcanzan este rincón del centro del país según las referencias históricas son en total más de 70.000 los presentes allí proceden de diversos puntos pero los peregrinos llegan también desde España y otros países llueve, todo está lleno de barro un enorme manto de paraguas cubre la inmensa explanada Los fieles permanecen expectantes. Algo sorprendente iba a ocurrir. Así lo auguraban unos jóvenes videntes. El sol iba a bailar. Y todos efectivamente lo vieron. El suceso ha pasado a la historia como el milagro de Fátima. Sin embargo, la realidad de lo ocurrido es muy distinta a lo que la iglesia ha contado durante décadas. Tuvieron que pasar más de 70 años para que se conociera toda la verdad. A mediados de los años 80 del pasado siglo dos estudiosos portugueses realizaron la primera investigación seria del asunto Se trataba de Joaquín Fernández y Fina de Armada El primero es profesor de la Universidad de Lisboa La segunda forma parte del Instituto Nacional de Investigación Científica Recibieron una beca estatal para llevar a cabo su trabajo Tras más de medio siglo los estudiosos lograron acceder a los testimonios originales de aquel episodio se encuentran en las actas eclesiásticas conservadas en la más absoluta reserva por el obispado de Liría están custodiadas en las oficinas del actual santuario de Fátima en dichos documentos no se habla de apariciones virginales, tampoco de secretos celestiales, la verdad era otra al revisar su contenido descubrieron aspectos del caso verdaderamente singulares tras años de consultar legajos y testimonios originales elaboraron una tesis sorprendente ambos estudiosos compararon lo ocurrido con un episodio de carácter ufológico pero no religioso en realidad los sucesos no habían empezado aquel 13 de octubre Había que remontarse a seis meses antes cuando tres pastorcillos aseguraron haberse topado con la Virgen. Los testimonios de los pequeños videntes describían la figura como una señora luminosa que había descendido del cielo. Así se dijo en la época. Sin embargo, cuando Fina Darmada examinó los textos secretos, descubrió algunos apuntes más que interesantes. Averiguó, por ejemplo, que al margen de los tres videntes que han pasado a la historia, llamados Jacinta, Francisco y Lucía, hubo una cuarta testigo de las primeras apariciones. Se llamaba Carolina Carreira. El hecho de que Que no se conociera su testimonio se correspondía a una auténtica conspiración eclesiástica de la época. La pequeña no quiso entrar a formar parte de la manipulación social del fenómeno. Y es que según averiguaron los estudiosos, el obispo de Leiría se encargó de silenciar aquellas partes del testimonio de los niños que contradecían la versión de la iglesia. No era una suposición, era lo que señalaban los textos oficiales. Joaquín Fernández y Fina de Armada encontraron en aquellos archivos... ...la descripción que los pastorcillos realizaron de la figura... ...que se les apareció en repetidas ocasiones. Según aquellos expedientes era la siguiente. Medía un metro de altura, portaba un traje acolchado... ...una esfera de luz a la altura del pecho sujetada por las manos... ...y se desplazaba a lo largo de un halo de luz que se proyectaba... ...a modo de rampa desde una nube luminosa. La cuarta testigo incluso señaló que le parecía una figura masculina... Esta descripción tal cual nunca fue divulgada. Se dijo en cambio que se trataba de una figura femenina, de rostro juvenil, cubierta por una capa y rodeada por una corona de luz. Se dijo en definitiva que era la Virgen, sin embargo, los videntes jamás dijeron eso. El repaso de todos aquellos documentos les llevó a los investigadores a una conclusión. En aquella época la iglesia en Portugal necesitaba reafirmarse y aprovechó un suceso sorprendente como este para convertirlo en una aparición de la Virgen. Los dos estudiosos señalados recogieron infinidad de testimonios de la época, personas aún vivas que recordaban lo ocurrido descubrieron que en toda aquella zona en aquella época se produjeron muchos sucesos que hoy calificaríamos como ufológicos había cientos de casos luces, esferas, objetos alargados, el más claro de todos ellos sería el último, el ocurrido el 13 de octubre, según las informaciones que se recogían en los documentos originales quedaba claro que no era el solo que se manifestó ante aquellos 70.000 testigos, esos relatos hablaban de un disco que se había desprendido de entre las nubes, emitía haces de luz y sobrevoló la zona sobre la cual se agolpó la multitud además y gracias a los testimonios que recogieron en su investigación de campo averiguaron que algunas de las personas que estuvieron más cerca de ese disco se sintieron abrasadas algunas incluso dijeron sanar de sus dolencias pero solo lo dijeron aquellos que estuvieron cerca del artefacto que fue interpretado como el sol los relatos recogidos por el equipo de investigadores del uso fueron puestos en manos de expertos en física y electrónica Había detalles en ellos que llamaban profundamente la atención. Describían efectos físicos inquietantes. Tras someterlos al dictamen de los expertos, la Armada y Fernández concluyeron que los extraños objetos que vieron los testigos en aquellas fechas emitían algún tipo de energía de microondas. En el informe final dictaminan que no se trató de una serie de apariciones de la Virgen, que se trataba en definitiva de un fenómeno misterioso. Enigmático, pero no de tipo místico. Y es que este último adjetivo fue parte de la manipulación ejercida en la época.